The documentary scene upon the fractured screen. The dreadful poem scrawled upon the crump of pain. There's a policeman with an honest soul that the seen whose head is on the pole. He grunts as he fills his pride bowl with a feeling of unease. He briskly frists the torn remains, dropping fingerprints, print prints, and stains, and endeavours to ignore the change that he walks into his knees. But well,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 Sets keep and the cars get eaten by the play There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors talk, start to tell if the show is through Silent looks with the cues of the pose of master's That At last in 1998 show, the toy song, no one ever sings The curfew-crossed line The comedy divine The bulging eyes of puppets story. iba ya mucho tiempo que no me pasaba la pifia esta de, de, de que tuviera el botón de, de repetición automática en el, en el reproductor de música bueno, pero eh, las tradiciones no hay que perderles <risa> y es típico de este programa que, que se empieza a repetir los cantarinos, en este caso el sintonía, pues joder, normal que pase ¿no? ...que esté ahí siempre, joder... poco. ...bueno, con este entamu... Eh, ...ya vais, yo creo... ...yo cuido que... ...bueno, con este entamu y con el fecho de que se hayan ...les 10 de la... ...perdón, las nueve de la noche... Voy el, el, ...el subconsciente, el inconsciente aquí... ¿m? ...a decirme lo que debería ser en un jeep... ...no, son las nueve de la noche... Estoy en Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada o a través de la nueva emisión, también en digital: www.radiocuca.org, r a d i o -K .org. La radio el que son quiero, que había mucho tiempo que no lo hacía, la radio el que es un kilo, punto eh, para ahí podéis, podéis sentirnos tranquilamente en, en puto directo, en puto directo, si hoy. Día 14 de avión, ¿eh? estaba yo pensando que, que recuerdos me traen el 14 de avión. ¿eh? Yo estaba vengo a pensar esta mañana. Digo, a mí suena que, que algo pasó en esta fecha. sí. me una, una huelga, farsa. A veces hay unos años, una huelga general, pero que ya era como ¿eh? una pantomima de estos que montan los, los sindicatos, estos grandonos y amigos del poder. Bueno, eso. Soltar eh, babayas de este tipo también puede llevar a pensar que el programa este, ¿eh? que sabéislo perfectamente, el programa que dama con pifies, ¿eh? el programa que se emite los jueves eh, a las 9 de la noche. el programa en el que el locutor confunde y les 10 de la noche, eso y a la vez una pifia y un recuerdo de que, de, a ver, este programa toda la puta vida se metió a las 10 y ahora va a las 9 bueno, en fin, ahora, bueno, ya hay demasiado tiempo, ¿eh? ya hay un año y pico ¿eh? yo mucho, yo mucho, pero tú, bueno todavía hay poco comparado con, con los 10 que, que lleva metiéndose joder y para arriba si eso fuera poco el que está aquí soltando babellas tiene una voz yo creo que ¿Eh? característica más que nada porque los que ya tan fartucos de sentirlo vamos eh, conocen en la etapa de baixo de los piedras buenas noches joder soy en el Nedonico, un miserable y estoy en anedonia Anedonia en Radio Cuca, en Radio Cucaracha, la radio Libre de Ubieu, eh, la radio Libre de Ubieu, una de las radios libres de Asturias, una de las radios libres del autodenominado Reino de España, que está en el autodenominado Principado de Asturias, eh? más concretamente en el autodenominado Concejo de Ubieu. Hombre, No me jod, Estas cosas no tenía por qué andar diciendo a vosotros. Porque, a ver, alguien volvió a, aquí a. Ay, Dios, cago en la ley. No, me que volvieron a andar con el ordenador eh, y, y si ya una vez y quitara el, el rollo de. Cago en la hostia, pírate. Si ya una vez y quitara el rollo de aquí A ver, cuéntame vos lo que pasa. Eh, ya sabes de sobra que aquí en Acuca, en el estudio, tenemos eh, dos ordenadores. ¿Sabes te far estoy fartucuyo de, de contávoslo? ¿eh? No sé si en otros programas también se dedican a contar cosas que no me interesan al aire ¿eh? de los que están sintiendo la radio. Y yo pienso pienso mismo. Yo estoy sintiendo la radio y está contándome uno ¿eh? que si el, el ratón, esto, el ratón, tal. suspender no, no suspender nunca, no suspender nunca mostrarles toda la batería, <risa> perdona que estoy, eh, estoy mirando más, más cosas eh, la historia es que aquí tenemos dos ordenadores eh. Eh, uno de ellos, el que, el que llamamos el, el del Ubuntu bueno pues no suena, suena mal no suena mal, perdón, no suena bien, no furla bien entonces es la historia allí que vale sí bien vale bloquear no no bloquees apagar la pantalla con esto y es lo que yo quería quitar vale bueno uno de los ordenadores la mal entonces es bueno pues eh, eh, uno de una de las personas que forma parte de la cuca eh, o y por cierto <ríe> agradeces la de dios porque porque la mayoría somos ...bastante largo si no tenemos tiempo... ...además para hacer estas cosas... Una de las personas que forman parte de la cuca... Y, ...y que joder pues... ...tienen un, un compromiso... ...que a los demás nos falta... ...bueno pues... Eh, ...de una manera totalmente desinteresada... ...o bueno... ...o interesada en el... ...en que furrule mejor... ...un equipo que... ...que también tiene que usar como... ...como los demás... En principio esto es del anarquismo individualista Que hay mucho que no ¿eh? Que no suelto este, este egoísmo extremo Egoísmo extremo, hacerles cosas Hostia, vale, sí, valen para todos Pero yo que para mí también vale Y además si hago cosas buenas para los demás Igual hasta allí probable que los demás o el ¿eh? Llegó el momento también Fajan cosas buenas Cosas buenas por mí Bueno, la historia de que Hay de alguien que, que sin falta de de perres de contrato laboral y de y todas estas cosas pues hostia eh, ...dedícase a amañar aquí y eh, arreglar el, el aparato este que, que furula mal lo que pasa que hay que reconocer que siempre que lo anicia eh, que lo reinicia eh, de ese puesto lo de lo de suspender el lo de apagar la pantalla cuando lleva cinco minutos en activa yo me yo personalmente eh, en la pantalla como como no me feo nada más que estar aquí aquí hablando y mirando para ella pues básicamente porque estoy en el ordenador que uso para pa leer el chat entonces es lo que feo es más que nada mirar eh, para ello mirar a ver si hay gente en el chat que se me meta que me ponga de alguna cosa entonces bueno pues por eso por eso tengo falta ¿eh? de de que te ha de que te ha siempre furrulando, eh, Apagalo yo si quiero, pero si no desea lo prendido Y entonces no por eso me molesta a mi tanto, ¿eh? me incomoda eh, lo de que se apaga automáticamente cuando lleva cinco minutos sin activo. Bueno pero no pasa nada porque ya lo, ya lo amañé y ya lo, lo igual. Oye, una cosina que, que quería yo yo preguntaros. ¿eh? Si de alguno taparéis sintiendo y quieres metéseme en el chat y contestarlo, puede. ¿eh? A ver, yo preguntar, pregunto. Luego lo mejor respondéis y tampoco... hay mentira, porque qué sigo diciendo estas cosas? ¿Por qué sigo faciéndome el duro aquí y el tal? Si al final me encanta que la gente me ponga de algo en el chat. y Yo lo siempre yo todo lo que me ponen. Bueno, que la pregunta... Lle... si sentiste alguna vez bueno, seguro que si la sentisteis alguna vez la palabra parsimonia ¿eh? cuando una persona lleve parsimoniosa y tal yo llevo una palabra que, que bueno, que recuerdo que usaba mucho mi, la, la mi abuela hay mucho tiempo que no le, que no le la siento también usábala para ¿eh? pa reñirme muchas veces y para llamarme la atención y tal, y bueno, como ahora ya no me riñe porque ella, oh, ella, ella más, falla ella más trastaes que yo, pues entonces es, mm, y yo no lo llamo a ella. ¿eh? Bueno, ni siquiera ella era para llamar a, a alguien que hiciera trastaes, ¿eh? porque para eso había pues, otra serie de términos que se sí podían llamar, términos normalmente despectivos, que se sí podían llamar para pa referirse al hecho de que hiciera trastaes, pues se va a encender más yoñe pues trastu pues llega un trastu por ejemplo bueno, y otros monches eh, lo, de, lo de la parsimonia el decir que, que tenía parsimonia que ella era muy parsimonioso acuérdome que lo usaba más para pa los momentos esos en los que yo como adorador que soy de la, de la calma y la tranquilidad de si se sédame tranquilitas, que se dice en latín, que es que lo leí en un libro de Terry Pratchett en el, en el País al Fin del Mundo. Y yo estoy, eh, estoy dicho, sédame tranquilitas, calma y tranquilidad. Bueno, yo soy un, un, bueno, pues un adorador de, de la calma y de la tranquilidad. Y soy un adorador de hacer todas las cosas despacio. No sé si vos acordaréis Pero una noche dediqué yo el, el programa a hablar de las cosas del, del slow, ¿eh? El slow es y anglicismo que quiere decir despacio. Y enteréme de... porque Básicamente porque enteréme que existía una cosa que ya era el... Creo que lo primero que me enteré y era el, el slow food, el comer despacio. Y, joder, esto lleva una pasada comer despacio. Yo, claro, llevelo a, a más cosas, ¿no? Está bien comer despacio, está bien trabajar si tienes que trabajar, pero despacio. Y está bien, a mí por lo menos presta más, aunque bueno, muy general, está bien hasta follar despacio. A mí me gusta, cada uno cada un tiene los, los gustos, hay gente que gusta comer mierda. Joder, por la vela, y ya está respetable como, como cualquier otra cosa. Y es peligroso para la salud, porque puedes agarrar un montón de bacterias, Pero bueno, hay gente que hay gente que presta, también follando pelo, también yo peligroso pues esgarrar cosas, y no por eso hay gente que no por eso deixa de follear a pelo sin ni engana. Bueno pues por eso hay gente que come mierda sin ni engana, pues bien, pues presta comer mierda, joder. ¿Quién es tu papa y ¿Quién soy yo? pa decir si es mejor o peor que coma mierda con eses robos de mierda, pues si guste, guste. hostia, a mi non me gusta se me xunto con unha e me dize oi, faz favor de cagame encima, eu dize a mi non me va me queres que me xe por riba ti? non, non sei oi, que se yo, igual se todo moi enamorado por dar el gusto, non creo non creo, pero bueno A ver, nunca digas, como digo yo siempre, nunca digas nunca, ¿eh? porque pues pillate los dedos, yo mejor no decir nunca, vaya a ser que ahora digo nunca y luego igual dentro de, ¿eh? de unos añeros vengo, coño, acabo de cagar encima de una y tal, pues qué sé yo, si os si gusta, ¿eh? a mí no me gusta, pero bueno, yo qué sé. Tampoco me gustaba la mayonesa cuando yo era guaje. y ahora he hecho mayonesa en muchas cosas. ¿Eh? No me gustaba la lechuga ni la cebolla, hostia. De verdad, no me gustaba la cebolla ni el ayu. Y ahora, préstame la de Dios. ¿Eh? Pues de la misma manera, hombre, de la misma no, porque yo una cosa más extrema, ¿no? Lo de, lo de comer mierda y tal, pero pero bueno, oye, pues que... ¿eh? que ¿Qué sé yo? Al que guste, pues guste ahí. ¿eh? ¿Eh? Igual que... Que, que yo digo que me gusta me follar despacio, bueno pues me gusta me follar despacio, me gusta me comer despacio, bueno a veces acelero, ¿eh? lo que pasa que pues hay que intentar que no, acelero muchas veces porque ya la la propia sociedad y el propio devenir de, de la vida diaria pues llévate a acelerate, digo en el comer, ¿eh? en otras cosas De momento no me acelero Bueno, hay veces que sí me acelero también otras cosas Bueno, mierda, que sí, vale Acelerme cuando hay que acelerarse Y cuando no hay que acelerarse No me acelero, pero se como sea, Lo que sí tengo claro Ya que a mí eh, gústame mucho más No acelerarme que acelerarme Cuando me acelero y las Cosas ahí a trompicones Y tal, eh, malamente acelerado Normalmente Saleme mal Y, y siéntome mal ¿Eh? y además también me, me siento mal, yo qué sé, siéntame mal a la salud, ¿m? dame cosas chungas cuando, cuando me acelero y me, me preocupo demasiado por las cosas y tal, entonces es, bueno pues es mucho mejor tomales con calma, sedam et tranquilitas. Bueno, pues eh, esto al parecer ya me viene a mí desde de, niño, ya cuando yo era niño, mi abuela eh, acusabeme digo acusame porque para ella era un término despectivo, acusame de parsimonioso, de tener mucha parsimonia. Mm, traduciendo un poquín de, de cómo seguramente ella y, bueno, y la gran mayoría de, de las personas eh, entienden ese, ese término, refiéndolo, referiéndolo posiblemente al, a un concepto más más referido a Bueno, pues a tomar las cosas con calma, pero negativamente. A ser un vago, ¿eh? a no espabilar, a no poner, poner espíritu. ¿eh? Eso que se, que se dice tanto, que decían tanto los mayores, de, joder, paz que no tienes espíritu. ¿Mm? En castellano, pues, me que el equivalente y eso de, paz que no tienes sangre en Les Venes porque fue eso todo muy calmado. Yo solía hacer las cosas eh, más bien tirando a... tirando a calmao y entonces ese ya usaba ese ese concepto y, y me de, de parsimonioso. me gracia comento esto porque hay unos alemanes no sé si lo comenté aquí o no, o no lo comenté pero bueno si lo comenté comento lo otra vez ¿viste? si ya lo sentiste y si no tenéis ganas de sentirlo podéis apagar y pod podéis cambiar de día lo que sé yo, lo que vos, lo que vos pete, ¿eh? lo que vos pete. o si no quedáis vos y, y sentíslo otra vez, que tampoco pasa nada, ¿eh? queye que nunca visteis la misma película dos veces, ¿eh? nunca leísteis el mismo libro más de una vez, hay, hay mucha gente que no, eh, que dice que ya nunca Nunca leo un libro eh, dos veces. Hay menos que no viera en una película que que yo os gustó más de una vez. Bueno, pues esto igual, y cuento la misma historia y sentísla más de una vez. Y una historia muy guapa, muy prestosa, ¿eh? o por lo menos eso debéis pensar vosotros, que estáis sintiendo anedone, Penséis es que las cosas que que cuento yo aquí son son son importantes. Oye pues mira, mira, facéis como Macetu, que dice en el chat, por cierto, buenas noches Macetu eh, díaz, estuvo escuchando programas de Nedonia por un tubo durante el puente, madre de Dios. <risa> va, va a acabar dándome miedo, eh. <risa> Esto de que a ver, ya no llegue... que aquello que decía yo en antes, de, de muy vacíos tenéis que estar para estar sintiendo la ¿eh? patar sintiendo este programa, un show por la noche y tal. Madre no, y si ahora llegue Macetu. Está ta, ta, ta sintiéndolo en el puente. y también, a ver, dice agora. Buen programa el de esta vida pesta. Hostia, si tiene muchos años. ¿eh? Ese programa tiene muchos, muchos años. Pues pues tiene casi tantos como Anedonia. No sé si fue en en enero o en febrero de, del 2007. Hay mucho tiempo, hay mucho tiempo. Marzo, como mucho. Pero sí, de sí, primer trimestre del no del 7, no coño, del 8. Del Esto empezó en el 7, pero en ocho sobre payares. Sí, sí. Hostia, pero yo un programa muy bello. Pero sí, oye, yo, yo bueno, yo bueno, no digo yo que sea, que sea malo, ni mucho menos. Ya sabéis, facéis caso a Macetu, ¿eh? Y, y podéis sentir programas bellos, ¿qué que pensáis? Que, que esto ya era siempre así. De hecho ya se me acabó la cuerda. Yo de que ya tenía cuerda, todavía tenía muchas cosas que decir. Ahora ya, pues me repito, ¿eh? Como en esta historia que quiero contar, voy pues repetíme seguramente, yo cuido, estoy casi convencido de que, de que ya la conté, de que ya la conté otra vez, pero bueno, lo he dicho, voy a contarla de nuevo, ¿eh? vale, y vosotros de la misma manera que veis una peli dos veces, pues, pues también sentís la historia dos veces. Bueno, pues hay unos hermanos, eh, yo asistí a un, a un Sarao, eh, una historia de, bueno, ahora tengo que ir a muchos actos de estos, de, de yo qué sé, no sé cómo definirlos, de, de rimbombancia, o, o de, no sé, no sé cómo llamarlos, bueno, pues entregues de, de, de premios a, a cosas que, que bueno, sí, me iba a decir, no sé, tengo yo muy claro que merezcan ser premiados, sí, sí, claro que sí, está... gente que fue premiada en este sitio pues sin merecía ser premiado. Pero bueno, de todas maneras, y un sitio básicamente para lucir, para dejarse ver y para, bueno, en fin. me tengo que ir por, por cuestiones un poquitín a en a la mi voluntad, aunque luego pues cuadro que en este via, había ellos conocidos y, y, y prestóme mucho charlar con ellos y páselo, páselo muy bien. Pero yo cuido que, que el mayor, lo mejor que me, que me pasó en aquel acto y esto que voy a que voy a contar vos Darreo bueno pues eh, el acto estaba presentado por una por una presentadora de televisión a la que yo no conocía nada pero bueno, por lo visto yo una presentadora de un programa diario ¿eh? bueno pues oye eh, y bueno pues eh, eh, el acto totalmente preparado unos diálogos que me miedo porque Carlos que tanto la presentadora está de, tele, de televisión como la demás gente que intervenía no son actores ¿eh? y entonces es como no valemos todo para to, o por lo menos no nos pusimos a prepararnos todo para to, bueno pues ellos no se ellos da bien el actuar y entonces es eh, bueno pues eh, el acto totalmente preparado cada palabra preparada pues sonaba así como oh cielos me he dado cuenta de que esta persona le pasa tal cosa hola buenas tardes persona así no, de esta manera. Bueno, pues. En fin. Bueno, pues una de las cosas que hacían, que como para animar el laztu, para animar el, el sarago aquel, pues fue repartirnos a, a todos los asistentes pues pues un, una pizarrina, una una pizarrina muy pequeña y un pedazo de tiza. Y con esa pizarrina y ese pedazo de tiza pidiéronnos que. bueno pues que cada un punchera en el. del pedacín ese de pizarra eh, una palabra una palabra con un, con un valor que o bien que fuera un valor que él que admiraba ¿eh? o bien que fuera un valor que lo definiera y entonces, bueno, pues la gente pues allí unos que sí paciencia otros que sí empatía otros que sí perseverancia otros que sí bueno, muchos, ¿no? y yo como no sabía qué poner para no poner una cosa que al fin y al cabo fuera lo mismo que podían poner otros o, o esperable pensé, pensé y digo yo Maca, pues a mí una palabra que me define y de algo que yo valoro enormemente y la parsimonia ¿Eh? yo considero un ser no parsimonioso ya me gustaría pero sí que por lo menos tiendo a la parsimonia seguramente entendía de una manera diferente a como la entendía la mi abuela, como la entiende la mayoría de la gente, y como la entendía también la presentadora del Sarao, porque hubo un momento en el que bueno dicho oh ahora vamos a mirar a ver cuáles son los valores que habrá puesto la gente ¿Eh? ¿Cuáles crees tú que habrán puesto, Fulanito? Y entonces Fulanito respondía: Oh, no lo sé, menganita, vamos a leerlos. Entonces, todo esto, vamos, se, se notaba, ¿no? Totalmente, totalmente improvisado. Bueno, y nada, estábamos ahí sentados como una especie de, de anfiteatro, y bueno, pues pusimos a recorrerlo y, y al azar, y ahí en. «Ah, tú pusiste visión, eh, ¿a qué te refieres exactamente?» Nada, pues a visión de futuro, a tal, bien, bien, eh, vamos a ver qué puso por aquí este paisano». «Oh, perseverancia, valores mucho la, el, el fecho de seguir y seguir hasta alcanzar la meta». «Sí, sí, por supuesto». Y cuando llegó a mí fue pertosísimo. porque díxome, a ver qué puso aquí el, el paisano este y tal eh, di, ah, eh, perseverancia eh, qué curioso y yo decía que sí <ríe> y la de dios <ríe> y la gente con la que iba yo también bueno ya muchos la atención que, que usar esa esa palabra ese término como como definición ¿eh? de la de la de la mío persona eh, Yo, la verdad, mmm, bueno, eh, para mí el término parsimonia significa otra cosa, yo cuido totalmente diferente de la que, de la que ellos, bueno, pues ellos asumían eso, ellos, ellos la, ellos entendían. Eh, yo asocio la, la parsimonia con eso de, ese principio del que ya falé tantas veces y que no deja de ser una de las, de las guías de la de la mi vida el, el llamado principio de parsimonia eh, más conocido también es verdad principio de parsimonia con ese nombre lo menos eh, más conocido como la, la navaja de ockham eh, aunque supongo que precisamente la, la metáfora o el nombre posterior fue precisamente ese de la de la navaja de ockham no pienso yo que que guillermo ockham ¿eh? cuando formuló el, el su principio lo llamará la navalla reconozco que no tengo ni puta idea igual ahora me pongo ayer eh, eh, como surgió el, eh, o como como Guillermo de Ocam, eh formuló el principio de parsimonia y a lo mejor resulta que él ya lo ya lo denominó la, la navalla de Ocam. Oye pues, pues igual eh. eh. Dicho esto podría llamarlo de cualquier otra manera pero voy a llamarlo la mía navalla ¿Eh? Bueno, pues, oye, que por cierto, de la misma manera que, que a mí nunca me costó entender el, el, el porqué del nombre de Principio de Parsimonia, sí que me costaba entender qué quería decir lo de la, la, lo de la Navalla de Oca. Luego ya allí en un sitio una explicación, que era, bueno, llámase Navalla porque dedíquese a... A podar postulados, ¿eh? para dejar nomás un postulado, y una navella de podar, ya era mejor en todo caso ¿eh? que navella de Ocam, que se llamara el, el, el Hachu de Ocam, ¿eh? o la, o la tesoria de podar de Ocam, de algo así, vale, sí, queda un poquillo más, ¿eh? tesoria de podar de Ocam, bueno, bueno pero ya es más definitorio, no vos pues para porque al fin y al cabo viene a, viene a ser eso. Una herramienta una para poder, en este caso, poder postulados. porque precisamente lo que decía y lo que dice, lo que sigue diciendo, si principio de, de parsimonia, Dios, como me presta mi nombre, si no me parsimonia, cualquier día cambio el nombre del programa y en vez de Anedonia pasa a llamarse parsimonia. Yo les, palabras, si acabáis en ONIA, ¿eh? dais vos cuenta, pues, vos de, de cómo me presten. De en Edonia, todo a punto de llamarse Caledonia, Caledonia era el nombre eh, el nome en latín que daban los romanos a lo que a lo que enguaño y Escocia pero bueno, eh, no significaba nada o sea, no significaba nada, quiere decir no tenía ningún eh, ninguna relación con lo que deba ser este programa, pero llegué de mano cuando cuando empezó en Edonia tampoco la palabra en Edonia tenía ninguna relación con lo que supuestamente iba a tratar este programa Yo todavía no resistía ¿eh? El caledónico miserable, el hardware no tenía, el hardware en el que, en el que habito, todavía no, no sufría ganedonia. O sea que, pues se ser caledonia tranquilamente. ¿Y ahora yo sería el, el caledónico miserable? A menos no sé, porque yo escocés, mucha traza de escocés no tengo, ¿eh? Yo soy, soy más bien, más bien oscuro, ¿eh? más bien tirando a negro. <risa> o sea que caledónico, caledónico un parezco. Caledónico puede ser, pero caledónico seguro seguro que no. Eh, ya os digo, el, el, el principio de parsimonia, ¿eh? <coughs> parsimónico miserable. Bueno, sí, eso sí podía ser. Eh, dito que no pega, ¿eh? no pega del todo, porque claro, un ser parsimonioso... ¿eh? Yo que intento ser parsimonioso, toma las cosas, o debiera tomar las cosas con, con mucha calma. Yo reconozco que, que muchas veces les tomo de una manera muy grave. No acelerándome, pero pero sí, a ver, soy tirando a pesimista. Bueno, tirando a pesimista, no, soy pesimista a, a dolor. Soy pesimista a dolor, o sea, que bueno, yo... No, parsimónico y miserable a la vez no quedaría muy bien del todo eh parsimónico sí podría ser un, un buen término pero parsimónico miserable eh, eh, al final lo mejor es eh, anedónico miserable <risa> un término más más guapo de todos un no me quedó muy bien además oye no sé eh, mira más tú que tuvo sintiendo programas muy bellos la primera vez que se fae mención del anedónico miserable tengo yo que repasar ...no sé si sería... ...pues tuvo que ser de la época de, de... ...de esta vida pesta... ...fue más o menos por ahí... ...no sé exactamente cuál de ellos... ...pero hay uno que, que de repente me sale sin me ¿eh? ...y digo yo lo de... ...anedónico miserable... ...y, y no vos penséis que dije nada estudiado... ...ni... ...ni nada rebuscado... ...a ver, voy a buscar un nombre... Eh, ...sonoro para eh, pa ponérmelo... ...un nombre de locutor... ...un nombre de guerra... ...no, no, no, salió salió solo... ...no lo, no lo busqué... ...pero, oye, pues tiene un nombre muy bien puesto... Eh. anedonia miserable... ...por cierto, que en aquel día... En el, ...en el sarao... ...a punto tuvo de poner anedonia... <risa> ...lo que pasa que bueno... ...eso sí que ya hubiera sido... ...y además no llevé verdad, porque yo no... A ver, No valoro la, la anedonia, lo que pasa que, bueno, eh, si, cuando lo pensé, en ponerlo pensé más en, en que fuera a lo mejor una palabra que me definía, en el sentido de que, bueno, pues posiblemente esto, hacer este programa, venir a esta emisora y estar y aquí esta orina, hora y pico, depende de, de la noche, pues seguro que ya una de las cosas que, que más me preste, que más... y que más me llena la vida. Hay que ser miserable, ¿no? Para que para que esto sea lo más importante de la de la mi vida, pero bueno, oye, en fin, yo lo que hay, otras cosas butejándoles y y esto sigo sigo adelante. ¿Por qué? Sabe Dios, un te golpe idea pero bueno, oye, en fin. Bueno, que al final no puse en hedonia y al final lo que puse en la en la aquella, en la aquella fue parsimonia. La, la la tía esta la, la presentadora de televisión cuando leyó quedó con un carrito ¿Eh? ¿Eh? parsimonia qué curioso <risa> oye pues mira eh, hoy sale sale cuento otra vez eh, este tema porque luego no, que no se me pasó eh con decir en qué consiste el, el principio de parsimonia la la de ocán pero yo que salió salió otra vez porque una persona no me definió como como parsimonioso pero dice una cosa que tengo que reconocer que a mí prestóme prestóme mucho viendo una persona más con la que bueno pues yo no tengo muchas cosas en común él mismo lo dicho y chocamos bastante que eso no lle no por qué ser del todo malo bueno son males a lo mejor si se hay unas maneras malas de polmético pero no lle malo El hecho de chocar y el hecho de, de pensar diferente Y, y, y dicho, ¿eh? delante de otra gente Que lo que admiraba de mí Era la mi capacidad de tomarme las cosas con tranquilidad Con calma De no preocuparme demasiado Si quedaban en sin hacer o tal Y entonces, es, porque cuadro que esa persona me acompañará A Sarao en cuestión sale mami eso de ¡Ay, parsimonioso eh y bueno pues el y de los que piensa que la parsimonia y de otra manera y entonces les dice no no no si pensara que eh, que, que, ye, que eso tuyo y parsimonia entonces no lo consideraría no lo consideraría una virtud y, y no lo diría como de algo que, que admiro de ti bueno yo si lo considero una virtud y si pienso que que eso que esa persona eh, admiraba de mí, pues sí podríamos llamarlo parsimonia, ¿por qué no? Eh, ese, esa forma de, de interpretar el concepto eh, que, eh, que atribuye a la parsimonia a la persona parsimoniosa, pues todo lo contrario de, de cosas buenas, esa calma excesiva, ese pasotismo si quieres, es eh, sin un poner energía ni ganas en hacerles las cosas que bueno, según estoy pues igual sé que también me definen bien, ¿no? porque yo mucha gana en hacer nada, pues casi no pongo de hecho a ver pongo mucha gana en hacer radio pero el único programa de radio que, que tira mientras muchos años y este que, que no ni pongo mucho aquello simplemente aquí agarro el micro, hablo y y falo <risa> tengo si tendré si donde la palabra que, que decía el, el visto el cabezón y que también decía la, la sintiende María bueno pues igual sí que tengo el don de la palabra qué sé yo tengo el, el, el donde de no callar de la boca luego yo curioso ¿eh? después ves al hardware y el hardware yo más bien callado no dice nada ¿eh? no sé debe ser que hagas tu luto aquí y después por eso por eso no falo pero bueno eh, yo parsimonia no lo entiendo de esa manera ¿eh? no lo entiendo de esa manera que podría definirme pero no lo entiendo no lo entiendo de esa manera para mí la, la parsimonia ¿eh? ya precisamente eso que eso que refiere que refiere Ockham en eso principio eso que el que él formula ese pluralitas non ponenda plur como es a ver Que yo el latín, y a decir, tengo los mismos olvidados, nunca, lo, <risa> nunca lo tuve muy reciente, <risa> que no aprendí yo mucho de latín, pero bueno. Pluralitas non est ponenda sine necessitates. ¿eh? Me parece que la, en latín pronuncia seca, sine necesitates. Me, me parece que hay que decir. ¿eh? Si de alguno sabe latín, que me. que me que me informe y que me ilustre sobre el tema. Yo no sé latín, yo voy aquí de guay por la vida, y he soltado un par de, de latinajos, que si sé me tranquilitas, que si, que si pluralitas no es ponenda sin ne necesitates, que me parece que lleva alguna S por ahí, ponenda o ponendas. Bueno, ¿eh? ¿Qué, ¿qué más da? A ver, ¿Qué es lo que viene, lo que viene a significar? ¿Eh? Eso traducido al, al asturiano, ¿eh? al Cristiano como decían follando Cristiano eso yo lo pero bueno bueno que traducido que a querer decir que que no te paches poniendo cosas hombre si no falta poner más para qué vas a para qué vas a ponerles traducido otra manera el principio de parsimonia doca viene viene a decir eso de onde hay causa próxima no busquemos causa leoniana y es decir onde hai caso simple no busquemos complecitarla diz otra formulación del principio que de todas las explicaciones posibles para un fenómeno la la más sencilla la que necesite menos proposiciones menos menos ponendas no menos pluralidad perdón menos pluralidad es allí la que probablemente Eh, lleva cierta o tiene más más probabilidades de, de ser verdad de ser cierta eh, no esto ya lo comenté de alguna vez eh, no que la más sencilla se la cierta sencillamente simplemente dice que la más sencilla eh, la que necesita menos proposiciones la que tiene una explicación más, más cortina eh, probablemente sería la más cierta, hay veces que no. ¿no? Eso también me gusta mucho porque ya sabes que yo como ni nunca, ni siempre, ni todo, ni nada pienso que, que, que sería en términos seguros, ¿m? pues me eh, gusta mucho este principio precisamente por decir que probablemente sería la más sería la más cierta. No sé, no sé cómo desarrolló este principio Guillermo de Oca. Porque yo aquí voy de guay, hablando ¿eh? de, del principio de Oca, del principio de Parsimonia, de la Navalle y tal, y nunca, nunca, nunca navidad llegué directamente a Guillermo de Oca. ¿eh? Llegué a muchas personas, muchos autores que escribían sobre Guillermo de Oca, pero no llegué a, a Guillermo de Oca. Eh, muchas, eh, ...por cierto, muchas veces... Eh, ...tenerlo en cuenta... Eh, ...los que estáis sintiendo esto... ...yo soy tan miserable que me bien de veces voy a hablar de... ...de personas a las que no llegué directamente... ¿eh? Y, ...y aquí... Toco, ah, ...por ejemplo, yo qué sé... estoy fartuco de... ...de hablar en este programa también... ...de, de, la, de la cueva de Platón... ¿eh? De, ...de los presos en la cueva y tal... ...el mundo de las ideas y toda esta historia... oye ¿qué pensáis? que yo leí diálogos de Platón, el critias y todo eso, no no, que, que, joder, el Critias y el Timeo que, el Critias y el Timeo no me acuerdo si yo, donde falaba de del mito de la caverna o si son en los que falaba de la Atlántida o igual llegan ¿eh? los mismos ¿eh? falaban el mismo de, de una cosa y de la otra ¿no? no tengo ni puta idea porque yo como no los leí no lo sé ¿eh? yo cuando falo aquí del mito la caverna falo de de yeyes no, de yeyes pero de yeyes de, de otros no, de, no directamente de de Platón ¿eh? igual no me sobraba leer a Platón de alguna vez también verdad qué cola de cosas que hay en este mundo por leer como que no me tira a mí lo de lo de ayer a Platón, joder, hay muchas hay muchas cosas para ayer sin falta de, de Llegar a Platón. Hay mucha gente que escribió sobre Platón como para Llegar a Platón. Aunque también de la misma manera muchas otras veces me sentiréis decir cuando si sí, Llegué al, al autor original, decir eso de no busqued con, con los que falen de él, directamente a él. Mira, y eso pasa mucho con, con Darwin. ¿Eh? Eh, el el origen de las especies, y que lo ley y claro, de, de lo que decía Darwin a lo que dicen la mayoría de los que falan eh, supuestamente eh, en el nombre de, de Darwin y de la teoría de la evolución y la selección de las especies y demás, me cago en la mar. <ríe> Yo pienso que no tienen ni puta idea. Pero bueno, oye, qué sé yo, yo se en el libro, si yo no, <risa> vete tú a saber, igual el que no tiene puta idea soy yo, ¿eh? <risa> vete tú a saber, vete tú a saber, de fecho a ver, en las facultades de biología te explicas de una manera diferente como yo lo entiendo, ¿eh? Y son facultades, ¿eh? Y, y son universidades, ¿eh? Pues qué sé yo, oye, sabrán ellos más que yo, qué sé yo, joder, hostia, ¿eh? Pues, y, y, y ya no hemos llegado nada, entonces de, de gente como, como Guillermo Doca Yo nunca leí a Guillermo Doca ni todavía aquí es va bailando contando cosas y, y tal sobre, sobre Guillermo Docan y la zona valla y el principio de la Y yo no nunca leí, nunca, qué sé yo. Igual decía esto que yo pienso que No, esto igual lo decía ¿eh? A mi pensamiento este Igual me salió de uno que, que escribió Lo que pareció Que, que, que sí que llegó algo en y, Pero entendió la mitad Y de esa mitad te escribió lo que pareció. Igual y eso ¿eh? Yo lo que entiendo ye, Eso de que eh, Entre Muchas explicaciones Del mismo fenómeno Probablemente La más sencilla Y yeah, la que más tiende a ser verdad, ¿m? probablemente sea la más cierta, sería la que mejor te explique el fenómeno. Que sé yo, a ver, por ejemplo, eh, ¿qué te explica mejor el fenómeno, ya que estábamos hablando de Darwin, del origen de, del hombre o del origen de las especies? Pues una teoría compleja, como ya la, la teoría de la evolución. una explicación bueno compleja la selección natural eh, que requiere una serie de postulados y más sencilla esa o y más sencilla pues por ejemplo el, el creacionismo hombre así a, ciencia, a, a primera vista ¿m? podría cualquiera decir coño pues el creacionismo porque es muy sencilla eh, Eh, la selección de las especies implica tener que de explicar muchas cosas Pues mira, está vino de aquí, está vino de allá Eso ves en el registro fósil, no sé qué y, y entonces hay que postular la lucha por la vida Y hay que postular la transmisión de los genes Y bueno, pues una, un montón de cosas En la otra no, basta con postular adiós tío y la gana Y la venga, pum, ya está, creó las especies Podéis decir, coño, y es mucho más sencilla ¿eh? la de explicación desde el punto de vista creacionista que desde el punto de vista evolucionista. Claro, pero un cuidadín, las de explicaciones hasta el final, chavolinos. ¿eh? Sí, sí, eh, que hay un Dios y que Dios diga, pum, ala, créense las especies, y es sencillísimo, pero eh, ¿de dónde sale si Dios? ¿Mm? Eh, no sé. ...¿dónde sale el, el, el dios?... ...¿de, de cómo como surde?... Eh, ...¿por qué toma esa decisión?... ...y cierto esas preguntas hay eh, que hacerles ...y tienen que tener respuesta... ...la teoría de la evolución, por ejemplo... ...más o menos tiene respuesta... ...para todos los, ...bueno, para todos... ...ya os digo que no me gusta la palabra todos... ...para muchos de los interrogantes que se puedan plantear... ...la respuesta a lo mejor teórica... ¿eh? pero por lo menos, bueno, pues que lleve un, una teoría eh, firme, consistente, ¿eh? coherente, más o menos, ¿eh? seguramente tiene esos incoherencias como las demás, pero, en fin, una teoría bastante firme. Lo otro, pues eh, lleve una creencia y es diferente. Las creencias no tienen necesidad de, de explicaciones, ¿no? O Otra posibilidad, otra posibilidad, no vamos a hablar de los creacionistas. hay los que dicen que lo que pasa allí es que el ser humano eh, lo trajeron los extraterrestres, ¿eh? que el ser humano no obviamente no nació aquí que tuvo que, tuvieron que traerlo los los extraterrestres bueno, pues podéis decir coño pues ye, bastante más sencillo que la que la teoría de la evolución más sencillo que decir que evolucionamos de de un ancestro común de, de un simio común ¿eh? Eh, del que evolucionamos todos los simios que existen hoy en día incluidos los los humanos eh, y es mucho más sencillo que eso decir que sencillamente vinieron aquí unos extraterrestres y se mararon el ADN y ala, ya está claro coño pero vale eh, bien Y entonces, es, eh, ¿cómo surgieron esos extraterrestres? ¿De dónde salieron esos extraterrestres? Pues alguno podrá decir, no, pues los semaron otros extraterrestres. <risa> ya sea hasta el infinito. Tantos hemados unos unos por otros. Bueno, pues ya ves que... A ver, que en un... Y es verdad que esas teorías, aunque aparentemente eh, quiten complejidad, ¿eh? pueden postularos, el eh, la cola na valla de Ucan, mentira, lo que fan y añadir un montón de, de postulados si, si decimos que, que al ser humano pues eso evoluciona eh, de, de un ancestro común razonamos esto eh, bueno pues las similitudes entre los entre los simios en eh, les, les evidencias que podemos extraer del registro fósil etcétera bueno pues es una teoría compleja Bueno, sí, eh, tiene muchas cosas ¿eh? Para poder entenderla bien No es fácil De hecho, ya veis que Hay mucha gente que no la, que no la entiende ¿eh? Y a lo mejor precisamente son creacionistas O a lo mejor precisamente Por eso por eso piensen que Nos trajeron los extraterrestres ¿eh? Pero resulta que todo eso Ya es mucho más complejo No es verdad que sea más sencillo Porque si... Eh, opinas eh, que el ser humano que al ser humano creó lo, Dios ¿m? pues entonces tienes que te explicar a Dios ¿m? la teoría de la evolución intenta explicarlo todo intenta ser coherente la teoría creacionista no tiene necesidad de ser coherente oye que ya veis que yo también digo muchas veces eso que, que no hay necesidad de ser coherente ¿eh? pero bueno yo digo lo más que nada porque préstame citar a Hitler y como Hitler dicho esa cosa pues yo digo la también, de hecho de vez en cuando pero bueno, pues sí viene bien intentar tender por lo menos a la, a la coherencia ¿eh? <ríe> sí, sí, sí seriamente si pensamos que los que piensan que mm, la vida humana fue sembrada por unos extraterrestres bueno, pues entonces tendrían, tendrían que poder explicar quién sembró esa vida extraterrestre, con lo que tendrían que poner tantos postulados como la teoría de la evolución más añadir el postulado de eh, cómo esos extraterrestres pudieron llegar aquí, cómo desarrollan esa tecnología, cómo pudieron hacer ese viaje, o sea un montón de postulados más. temo que la que la navalla de Oca no puedo no pudo nada en este caso, ¿no? ¿Eh? Y como yo pienso que lo mejor y eh si el principio de parsimonia pues yo tenderé a pensar que la la teoría de la evolución tiene más probabilidades de, de ser cierta que lees otras teorías eh, no sé si os acordáis de una de una, no me acuerdo si eran Eh, estos carteles publicitarios, randones que por ahí vayas publicitarias, si en carteles se si una campaña en prensa, como fue, pero hubo un tiempo en el que había unos mensajes por ahí. Ya os digo, no me acuerdo dónde estaba, pero si sí me acuerdo del mensaje, que ya era que decía: eh, probablemente Dios no exista, o sea que tómeselo con calma. Y mira, a mí prestábame mucho, eh, es y probablemente. Porque ese probablemente Llega lo más científico que existe Al revés de lo que mucha gente piensa eh, Normalmente gente que también de verdad, No tiene un conocimiento De lo que lleva la ciencia Porque aunque hay muchos divulgadores De determinados aspectos científicos La verdad que, que hay poca divulgación De, de lo que lleva el método científico entonces mucha gente piensa que lo científico y es lo, lo, lo probado lo real lo verdadero precisamente la ciencia y es todo lo contrario eh, la ciencia el método científico nunca afirma a ciencia cierta cualquier afirmación eh, tachante posiblemente no sea no sería científica en este caso gusta mucho la palabra probable probablemente dios no exista está claro seguro que no existe. Seguro, seguro no, pero a ver, digamos que hay un 99,9999999 de periódico por ciento de posibilidades de, de que no exista una cosa tan compleja. Eh, posiblemente, posiblemente no, pero igual sí, ¿eh? igual sí. El principio de parsimonia es eso, Hombre, probablemente lo más sencillo y lo más, y lo más verdadero, pero, pero probablemente. seguro eh, no seguro seguro en principio en principio no yé yeah, eh, yé yeah, extremadamente extremadamente probable eh, nada más ay que eh, me cansó un poquín en el eh, el, el de, de de tanto falar que llevo 53 minutos falando bueno pues vamos a vamos a sentir un, un cantar vale vos Bueno, qué coño parece para mí joder, qué <ríe> abondo. si seguís todos eh, sintiendo Radio Cuca, Radio Cuarachala, la Radio Libro de Vuelo en el 107.3 de la frecuencia modulada, o también a través de la nueva emisión en digital por la nuestra página web www.radiocuca.org ¿Estás sintiendo hablar a la neta que Bueno, que soy yo, ya sabéis que yo de ese mes en cuando tiendo a... ...a hablar de mí mismo en la persona, pero bueno, que cuando digo... ...¿Estás sintiendo a la neta necomiserable? La neta necomiserable piensa que soy si patatín, que soy si patatán, que se si lo demás allá... No, pues la neta necomiserable no os no preocupéis que, que soy yo, eh... eh hostia... mira, pues una cosa voy a contarosla. a ver, no sé por qué, por qué problema informático de cualquier tipo, yo estaba escribiendo en el chat y, y no me salía lo que escribía, no lo veía, entonces escribirlo otra vez, y escribir otra vez, y escribir otra vez, oye pues mira, ¿salió cuántas veces? Ah bueno, salió nada más una eh, porque ponía, a ver me acepto en su momento, eh, Eh, pusieron esto de buen programa ese de la, de la vida de esta vida pesta claro que ya era de, de otros tiempos y vos digo habrá casi 10 años y, y yo ponía, ah que eso veniera de aquella puntos subjetivos jajaja ja, ja". como no lo veía y, y puse otra vez que eso veniera de aquella y en este caso puse tres sinoos la admiración Jajaja. Ja, ja". y luego puse ah nada más para ver si salía a ver voy a ponerlo otra vez que yo veniera de aquello esta vez no me no puse la Q inicial en, en mayúscula y terminélo otra vez con texinos de admiración y, y volví a poner el ja ja ja ja ja <risa> pues que ya veis y dice macetu que estará pensando este este este chaval este rapaz eh, le orió. ¿Eh? En las nezones con Habla llorió de todo ya Bueno, esto que va, va a hacer total Estoy probamos que ya sabe que ha llorado todo Y estoy bastante ¿eh? Sí. Eh, Hoy, mira eh, Se me metió Lady Stoneheart Hostia Te quedaste en un bucle Sí, un poqueñín Un poqueñín de bucle A lo mayor sí que, sí que Sí que lo Sí que quedé Y también Esta Lady Stoneheart dice hola guapo, ves no me conoce en persona porque dice guapo, eh, no, guapo no bueno qué sé yo que de la misma manera que al principio Alentamos de, del programa decía eso que hay gustos para todo, eh, eh a mí me gusta me follar despacio, a otros gusta ellos comer mierda, eh, en mierda y yo decía eso joder, todos los todos los gustos son respetables, pues ¿eh? o ella que bueno pues tampoco vamos a vamos a meternos aquí con lo que otra persona puedo o no considerar considerar guapo porque ya os digo que además mmm, todo eso pues cambia con el cambia con el tiempo y entonces de la misma manera que yo decía alentamos eso de oye pues Eh, ahora mismo si, si una moza me dice bueno, pues fácil el favor de cagarme encima que es lo que me presta yo seguramente de mira no <risa> porque a ti prestará pero, pero a mí no me eh, no me llama no me motiva a lo mejor dentro de unos años por resulta que sí que por lo que sea pues oye pues Quiero yo satisfacer a alguna moza que en esas cosas, ¿qué sé, yo? ¿Eh? qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Dizme la ley de Stoneheart, dice, eh, ley de corazón de piedra en cristiano, es que en el chat no cabe, <ríe> qué bueno. Sí, es verdad que cuando quiso poner de corazón de piedra, se le ley de corazón de pie. ¿eh? Bueno, oye, corazón de pie, corazón sentado, cada uno, de la misma manera que cada uno tiene los dos gustos, cada uno tiene el, el corazón eh, sentado o, o de pie como quiera ¿eh? en esas cosas yo no me meto ni yo ni, ni nadie tendría, tendría que meterse en ello porque eh, los, los gustos individuales igual que todas las otras partes de eh, todas las otras eh, fac facetas del individuo Eh, siempre que no afecten a la eh, a la libertad de decisión de otras personas ya sabéis que yo pienso que son inalienables mira y hay poco hay poco bueno eh, no sé si ayer o, o anteayer o tal eh, un un rapaz eh, un rapaz eh, el, el mi amigo el, el Fuku eh, que hubo un tiempo que también fue fue chateru Eh, bueno, pues ponía en internet una cita de, de, de Thomas Jefferson, ¿eh? el que fuera en su día presidente de los Estados Unidos de, de América. Bueno, ahora que lo pienso, digo yo que sería así, fir estaba firmado por por Jefferson, pero igual era otro Jefferson, no era el que yo pienso, ¿eh? eso también puede ser. La cita venía a decir a Dalguacina que, que la, única, la única ley... ¿eh? Eh, que, que, que debía existir y en la única restricción por ley debía ser eh, eh, restringir la eh, a ver cómo cómo era joder no me acuerdo de cómo era la cita pero que viene a decir que la única ley que tenía existir, que existir y era la ley que restringiere eh, el que los demás privasen de los derechos a otros ¿eh? no sé si me lo expliqué bien pero vamos eso ¿eh? que la ley debía garantizar que todas las personas podían hacer les, les lo que ellos deseasen y, y entonces pues la ley tenía que castigar al que al que impidiese que los demás hicieran lo que lo que desease y yo claro <risa> para mí me mucha gracia ¿eh? esa expresión porque precisamente yo pienso que la ley lo más represivo que hay entonces yo decía eso de, de sí claro Eh, lo que pasa que lo que los demás pueden puede o no pueden hacer tendrá que decidir lo que fallo deja de hacer esa ye, no es Pienso que no deja de ser una, una falacia y, y bueno, pues pienso que hay que tener cuidado con ella. Yo cuando ya era pequeño, acuérdome que, bueno, pues yo comí comíme el tarro tanto como ahora, ¿eh? ...tanto o más o, o de otra manera... ...pero bueno, siempre fui mucho de... ...de comerme el tarro, de pensar las cosas... ...de hacerme de payas mentales... ...que <ríe> decía yo... ...que decía, bueno, que no decía en aquel momento aquello... ...pero si lo... ...se si aprendí después si, ese término... ...pues acuérdome ...una temporada que me dediqué a reflexionar sobre... ...la ley... ...ya veis, yo ya reflexionaba este, sobre, sobre estas cosas... Claro, no era, de aquella no era todavía un anarquista de mierda, eh, asqueroso es eso y ahora. De aquella todavía creía que oye, pues la democracia, y en estas cosas. Y al acuérdame una vez que un adulto eh, me preguntó, mmm, bueno, en el ámbito de, de, un, de un cuestionario de un estudio para bueno, historias, preguntóme por qué pensaba yo que eran necesarias les jays y entonces yo respondí una cosa que bueno que de al al otro al otro un poquín aburcado dije yo eso de bueno pues yo pienso que son necesarias les jays para que no un precisamente otra jay la jay es más fuerte yo de aquella etapa convencido supongo que bueno pues oye digo a la escuela, veía la tele y lo ejecutar convencido de esas cosas, estaba convencido de que efectivamente hacían falta les, les yeis y era necesario ¿m? que existieran yeis existieran normes para evitar que los que mandaren fueran precisamente los los, los fuertes, ¿eh? los que podían imponerse por la fuerza bruta con el tiempo ya ves que <ríe> pasé a pensar más bien lo, lo contrario, ¿no? que son precisamente los que Les Jays los que aplican la, la fuerza bruta eh, yo nada, de aquello igual lo pensaba bueno igual no acuerdo precisamente que lo pensaba básicamente porque tenía eh, tenía en clase a uno que se definía como, como anarquista ¿eh? y definía el, el anarquismo de no oh, que soy, yo soy anarquista que precisamente decía la ley es más fuerte claro que hubo otro que me acuerdo que respondió, claro, ¿tú como estás flaco, no te jodes, ¿Eh? sí y era, y era, y era un hombre grandón y entonces él pensaba en, en el anarquismo, como también tantas, tantas personas piensan en, en el anarquismo, como, como el caos, ¿eh? como, como ese, ese entorno en el que precisamente rege la es más fuerte. yo pienso que llegue yo os lo dicho más de una vez muchas veces pienso que llegue todo lo contrario precisamente ¿eh? precisamente como como decía una frase de de, de Reclus, un geógrafo francés que bueno pues que era también anarquista él llegó a él definió el anarquismo como la más alta expresión del orden ¿eh? yo también pienso que En un mundo en sí es en sí, enormes en sí, en Y sin en dominio de unas personas Sobre otras También el, el orden Fluiría por sí solo Pienso yo ¿eh? A lo mejor no ya sino, A lo mejor no ya es Porque eh, no sé hasta qué punto estoy En un, una percepción científica Pero aunque lo fuera Ya sabéis que la ciencia Sencillamente la de lo más o menos probable Pero eh, Aplicando esto, ya que esta noche estoy aquí van a hablar del principio de Ockham, aplicando la navella de Ockham, ¿qué llama más parsimonioso? Eh, ¿Una organización libertaria, anarquista o una organización en la que haya yeis, en la que haya normes, eh, en la que haya eh, mandatarios, en la que haya mandaos? en la que haya mmm, policía, eh, en la que haya, bueno, pues, eh, una serie de personas cuyo encargo y el de ejercer la fuerza bruto eh, y eso más más parsimonioso o y más parsimonioso, eh, bueno, pues, sencillamente unas personas que se auto y que se autogestionen entre ellas y, y sin falta de ellas, vamos a vamos a, a pensarlo, vamos a pensarlo. A ver, a ver que el principio el principio de Occam lleva a, aplicarlo a a la a la ciencia ¿eh? al conocimiento en este caso bueno pues no lleve ciencia ni conocimiento pero bueno podemos hacer este ejercicio de este juego ¿Mm? vamos a decir bueno, pues si si según la navaya Occam y estamos todos, cuarto, tira, todos de acuerdo yo me todos de acuerdo yo no sé si están de acuerdo o no en que lo más sencillo tiende probablemente a ser lo más verdadero que lleva sencillo ¿Mm? y que tiende entonces a ser mayor y más y más verdad. En este caso no tiene sentido hablar de verdad porque no estamos hablando de un conocimiento, ¿eh? estamos hablando de un, de un método, de diferentes métodos de organización. que lleva sencillo? Eh, Esa organización autogestionada ¿eh? o o, o, la, o la organización esa en, en estado eh, policía ¿eh? gobernantes gobernados pues yo pienso que, que hay unos cuantos postulados más ¿eh? en, en ramas del árbol de la del estado que en ramas que en del del árbol de la de la anarquía que si cogemos la la y camp posiblemente tengamos muchos más muchos más postulados que podar de si de si segundo árbol que del que del primero no hemos paez sí a mí yo pienso que yo pienso que sí otros dirán no eso es una falacia porque es necesaria la ley y el no sé qué bueno pienso que no oye puro pensamiento eh ...puro pensamiento... ...no tengo nada... ...en que basarlo más que en la... ...más que en la reflexión... ...oye por cierto... ...acordáis vos que yo decía... ...que ponía como ejemplo de... ...organización autogestionaria eh, ...esta... ...esta organización, esta radio... ...la CUCA... ...y como una de las razones que daba... ...y era que... ...bueno pues el... ...el, el fecho tan extraño es y ...de que cualquier otro sitio... ...olvides una cosa... Y vamos, te la rapiñan, te la rapiñan enseguida, ya puedes volver rápido por ella. Y que por embargo, aquí, ¿eh? de ese es una cosa y no pasa nada. Oye, pues que estoy mirando que, que ahí posado en río la, la, a la mesa de, de los platos giradiscos eh, ahí posado un, un termo, ¿eh? un termo, que en un tanto yo seguro de todo. estoy casi convencido de que ye el termo que, que el mi amigo el pistolero maniego trae siempre que viene a falta de radio un termo con con infusión de de chinchibre me parece que ¿Mm? eh, pues mira de aquí y debió de supongo el bien respasado que ¿Mm? el viernes pasado tuvo una tuvo una emisora pues aquí sigue y posiblemente aquí seguiría y extraño verdad Y este año, pero pero bueno, oye, esas cosas pasan ¿Y eso un ejemplo? Hombre, yo tampoco voy a ser tan... <ríe> tampoco voy a ser tan osado como para decir que soy un ejemplo De que funcionaría la anarquía y la autogestión No lo sé, no lo sé Hombre, como dice Lady Stoneheart ¿eh? Este alterejo ego de, de la sintiente María Depende del tipo de personas Mira, pues ahí eh mi lady, me temo que voy a voy a discrepar de ti. Las personas somos todos es, en ese sentido pienso que un poquillo iguales. Dame la sensación de que el entorno, ¿no? lo que tenemos alrededor tiene bastante más influencia de lo que pudiéramos de lo que pudiéramos pensar en cómo se comportan después las personas. sé que yo soy de los que piensen que las personas somos libres, que, que el libre albedrío eh, sí que existe, ¿m? que somos libres para comportarnos de una manera o de otra, al contrario que, que bueno que muchos deterministas y, y demás eh, que hay por ahí que hablan del determinismo biológico y de que en realidad que que somos esclavos de no sé. Unos dicen de, le, de los nuestros genes, de, de los nuestros instintos, bueno, no sé. Cuido que no dejen de ser también cuestiones más filosóficas que, que de otra manera. Pero de todas formas, lo que diga, que inda pensando yo que los seres humanos somos en buena medida libres para tomar decisiones, también pienso que somos, no dejamos de ser también unos organismos rebotantes entre de estímulo en estímulo, Y es decir, que todo lo que tenemos alrededor en nuestro ambiente pues influye mucho. Influye mucho o influye de todo. Que ya es lo que pasa, que nosotros tenemos la capacidad de sobreponernos, ¿no? a a esas influencias de del entorno. Si si si el entorno realmente fuese el 100% de, le, de lo que somos si realmente influyese en el 100% en el nuestro comportamiento entonces sí que seríamos todos básicamente iguales todos los que tuviéramos en un entorno en el mismo entorno, todos los que compartiremos en entorno seríamos muy parecidos, con pequeñas diferencias porque sí que es verdad que el mismo que dos organismos compartan el mismo ambiente es absolutamente imposible ¿eh? mismamente incluso mismo Dos meses ¿eh? que su unidos por medio del cuerpo, ...indasina... sina nunca compartiría en el mismo ambiente, sencillamente porque uno vería las cosas desde una posición un poquillín diferente al otro, dando un poco más a la izquierda y otro dando de un poco más a la derecha. Aunque solo fuera por eso, aunque no más fuera por eso, ya habría una pequeña diferencia en el en el ambiente. ¿eh? o no romántico podrei decir el sol sale antes para uno que para outro porque non ton un poquiñín va a estar sempre más al que que que el seu hermano si mes. Bueno, me se oye unha esa xeración romántica, pero non deixaría de non deixaría de ser tamén un un pouco verdad Un pouco verdad Eh, como caso eh, Pues Estoy de una cosa eh, normalmente estoy aquí hablando dale que te pego dale que te pego hasta que pongo el, el primer cantar y entre el primer cantar y el y el segundo ya no ya no eh, ya no dura tanto la no dura tanto la cosa no sé si ya tendría que, que poner el que poner el segundo también es verdad eh, y de esto oye pues Pues, vos También es verdad que, que cuando pongo el segundo cantar tiende a ser ya el tiende a ser ya porque va va acercándose el, el final del del programa, ¿no? Hombre, a ver. Ahora estamos en la hora buena. Son las diez y cuarto. Eh, yo Mira, de la que andamos el programa, pues si sí, de alguno, de alguno estaba, estaba que en de lento salióme un, un lapsus lingüe. Los lapsus lingües, según, según yo estudié en su momento, eh, bueno, pues pueden ser guapamente, según unos, son una expresión del inconsciente de no sé qué, y según otros son sencillamente, bueno, pues que a lo mejor ideas que tienes ahí bastante aferráes Bueno, pues interfieren en A lo mejor en otras ideas que, que tengas Que sean más recientes o más tal Bueno, salí le a de decir Son las seis de la noche y luego dije yo No coño, son las nueve Pero bueno, ya que como falaba la semana pasada Con el mi amigo El, el cabezón, por cierto, un saludo ¿eh? Un saludo cabezón eh, Como decía yo La semana pasada, la verdad que, que Este programa, la hora del sol La hora de él y es diez de la noche No son las 9, no son las 9. No me queda más remedio que hacerlo a las 9 por los condicionantes, pese a que supuestamente soy libre, los condicionantes eh, ambientales, eh, que se traducen en este caso en que soy un asalariado de mierda, pues entonces eh, oblíquenme a hacerlo a las 9. Básicamente porque mira, desde que lo faigo les es 9, la verdad que, que tiene una cierta continuidad. ¿eh? vengo casi siempre cuando lo hacía a las como les las ya estoy más muerto que para las 10 a ver, estoy más muerto que ya no entrar aquí y pásase todo ¿eh? porque ya abrir el micro y empiezo aquí a soltar la la parrafada, es baballar a dar la parpayuela y ya no, no tengo ni, ni sueño ni estoy cansado ni hostias pero costaba me trabajo venir y entonces bueno pues faltaba muchas veces ¿eh? faltaba mucha pérdida. ¿Veis eso que digo siempre? De que ¿eh? hay programas por ahí que lleven menos tiempo que yo. ¿m? Un poquito menos, pero bueno, mismamente, por ejemplo, el, el, el mi amigo el, el Raposo, por embargo, eh, fue más programas que yo. Lleven más programas que yo. Claro, joder, normal, porque ellos son firmes ¿eh? y constantes, y yo no. ¿m? Pero bueno, oye, pues, eh, en fin, ¿qué vamos a hacer? Yo hago esto básicamente para para tener mi paso lo eh pues es que, que lo fuego yo por ¿eh? porque necesita aquí cierta constancia y respetar y eh, que no bueno, que, que, que no que no hace falta que no hacen falta todas esas cosas vale voy a poner otro cantar venga eh, ta, ta, ta. sí voy a poner esta a que a que de quién seguro que sí Constante trance hacia la nada, De puro resbalar He salvado la vida Lunes O viernes El tiempo se ha parado en el Swalls Bebiendo Johnny Walker Con hielo y hasta el asco prueba de marcas a prueba de marcas a tumba abierta en boca naranja espero amanecer frente a la playa los ojos llenos de sol y no encuentro las rues el cielo dos gramos, la mente fija en ideas fijas, en busca de algún barrio y usted descanse en paz, a prueba de marcas, a prueba de marcas, a tumba abierta. Prueba de marcas, tumba abierta. Bueno, chavales, buenas gente, eh, colegas, hoy, que al esto, que distorsiona, que, que ya va de, eh, terminándose este programa por esta noche. básicamente porque ya es baballo demasiado eh, bueno es, es baballar yo lo que se dedica a este, a este programa no fuego no fue aquí habitualmente otra cosa diferente pero bueno que bueno coño que, que ya tuvo bien para pa esta semana me pasa a mí vamos no sé no sé qué opinaréis vosotros pero yo pienso que ya fue ya fue suficiente vale ahora lo que pasa es que tengo que encontrar donde coño está la canción de Sierra. joder que llevo poniéndola Oye también eh, mira de la misma manera voy a preguntar ya voy a preguntar ya a, a esta a a, a, a a como ya esta noche Lady Stoneheart Lady Stoneheart tú que ya se entiende así de de de Arredonia y tal que sentiste el loto y bueno vas a tú que tienes que sentir un montón de ellos y y que sintió así si sintió este esta vida pesta que tuvo sintiendo programas de, de mucho tiempo ¿cuándo fue la primera vez que cuando nació la neurónico miserable ¿Eh? cuál fue la primera mención a la miserable Tampoco hay falta que me, que me respondáis ahora ¿eh? <risa> Vamos a decir como aquel, no me acuerdo que periodista Ayer era el que decía, no me responden ahora eh, Respóndeme después de la publicidad Bueno, estoy en una radio libre ¿eh? Y aquí publicidad no hay <risa> Pero bueno, oye, yo qué sé, podéis dejarlo Para pa responderme la, la semana que viene Si queréis ah, Bueno, por la semana que viene ni siquiera voy a acordarme yo De, de este tema, eh Porque, a ver, este programa, una continuidad y una coherencia, y ya sabéis que no la tiene. De fecha, mira, y esta semana, eh, la sección esa que con tanta ilusión y tanto énfasis empezara, de contar la miseria de la semana, esta semana ya ya no la conté. Eh, hombre, está bien porque, de, de todas maneras, como la semana pasada conté dos, pues entonces es, eh, igual igual compensa, eh, oye, pues... Fueron dos en dos, igual igual ¿vale? para la semana pasada y Y para esta, vale. Bueno, pero qué sé yo, igual la semana que viene, me acuerdo de intentar buscar la primera mención a la anedonia miserable en anedonia o no me acuerdo, qué sé yo. ¿Eh? Bueno. no, si no era esta joder no, esta no oye, mira, joder este programa y hay pifia tras pifia mira tú que qué bien me hubiera quedado ahora a poner eh? ponerla de sierra y de puta madre me hubiera quedado de puta madre pero bueno me dice aquí Lady Stonehair, ¿nos estás dejando tarea? bueno, sí, sí, ¿por qué no? ¿por qué no? Eh, los sintientes más fieles, pues, pues bueno, oye, que, que dejen claro el, eh, que dejen claro que no, eh, que no, que, que, que, que, que, son los mayores, eh, que son los más grandes y que saben muchas cosas de, de anegoria Bueno, ahora sí, eh, hubiera quedado de puta madre si hubiera salido antes, pero bueno, es y ahora cuando salen. Eh, nada que, que lo dejamos ya por esta noche ¿vale? hecho eh, vos ocupados pues, que busquéis la cosa mientras tanto ya sabéis lo mismo a todos los que tuvisteis en el chat a todos los que tuvisteis eh, que a todos los que tuvisteis sintiéndolo aunque no fuera en el chat a todos los que estáis en el transistor a todos los que no lo sentisteis en directo a todos en general besos abrazos y un deseo que llegues y de que no nos joyan ¿vale? venga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 asco verla estás padeciendo una constante siempre los mismos sin girar sin parar encima de un que ha dado ya demasiadas vueltas demasiadas veces en el mismo sitio y sobre todo es identidad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 Ya no te no no no no no no